Comenzamos en Rosario porque se cumplieron 11 años de la explosión del edificio en la que fallecieron 22 personas. Familiares y autoridades participaron esta mañana del acto que tuvo el detalle especial de la inauguración del memorial que se levantó en el lugar de la tragedia. El Poder Judicial solo condenó al gasista... ...pero quedaron impunes autoridades de la empresa Litoral Gas... ...y funcionarios que debían controlar... ...que integraban el ente regulador del gas. Escuchamos a las familiares de víctimas... ...Eleonora de Vladi López y Marcela Nisoria. Hoy, familia, familias, estamos aquí... ...en el lugar donde se cobijaron sus sueños... ...donde ellos vivían y vivirán para siempre. Es así que celebramos de este memorial... ...que será un faro de luz... Y también de justicia. Estas paredes contarán la historia a lo largo del tiempo, sin impunidad, sin complicidades, sin corrupción, con nombres y apellidos. Nada quedará escondido bajo los escombros. Formará parte de la memoria colectiva de la tragedia más grande que haya sufrido la ciudad. Hoy estamos para honrar la vida y la memoria de las 22 víctimas fatales, como también de los sobrevivientes. Aquí velaremos para que este espacio de memoria no se convierta en un espacio de olvido. Aquí funcionará también la Asociación Civil Salta 2141, Memoria y Justicia, lugar donde se realizarán actividades que le devuelvan a la comunidad el valor de la solidaridad que tenemos los rosarinos. Será un lugar donde se trabaje para el bien común, donde se cuide y se respete la vida en todas sus manifestaciones. Lugar de encuentro, de encuentro con los que quieran trabajar para una ciudad mejor, justa y solidaria. Hoy contamos con la presencia del gobernador Maximiliano Puyaro, el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, entre otras autoridades. Y como todos los años... Reiteramos la enorme deuda que tiene el Estado municipal y provincial con respecto a la causa. Como se lo solicitamos en aquellos tiempos, deberían haber tenido un rol mucho más activo en el reclamo de justicia, pudiéndose constituir como querellantes. Tampoco se gestionaron acciones políticas concretas reclamando al ENERGAS y al Estado Nacional de quien depende la concesión de la empresa privatizada Litoral Gas. Empresa que brinda un servicio público, un servicio tan peligroso como el suministro de gas, a los hogares rosarinos. Parte de lo que pasaba esta mañana, en donde estuvo el edificio que voló, aquel 6 de agosto del año 2013 en la ciudad de Rosario. En la causa judicial, solo una familia mantuvo su reclamo en el fuero penal, la de Débora Gianangelo, una joven estudiante de 20 años. Ante la falta de respuesta en la justicia argentina que condenó solo al gasista y absolvió al resto de los imputados, esta familia realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reclamo es que se pueda llegar a los ejecutivos de la empresa Litoral Gas y también a los funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas. Los organismos de derechos humanos insisten con su pedido de expulsar a diputados y diputadas que visitaron a genocidas en prisión. Tras la audiencia pública realizada ayer, de la que informamos en nuestra primera edición, el integrante de la agrupación Hijos, Carlos Pisoni, dijo que el reclamo que hicieron se basa en el propio reglamento de la Cámara y en antecedentes que ya se dieron en la historia reciente. Así lo explicaba en declaraciones a Radio Aijuna. Bueno, nosotros enterados del tema le presentamos una nota al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem solicitando en base al artículo 66 de la Constitución Nacional que le da mandato a los diputados y diputadas para eh, proceder a la remoción eh, o suspensión de, de, de sus pares eh, que en base al artículo del reglamento interno de la misma Cámara el artículo 188 constituyan una comisión investigadora que eh, remueva a los diputados que visitaron genocidas. Esto se basa en antecedentes eh, de remoción de otros diputados que han sido expulsados de la Cámara por distintas conductas inapropiadas, por llamarla de alguna manera, por, por conductas que, que hablan de la inhabilidad moral para llevarlas adelante, y en muchos casos han sido conductas mucho menores a, a la que mencionamos porque entendemos que eh, una cosa es decir algo por ejemplo el caso de una diputada que fue expulsada por amenazar o insultar periodistas eh, y otra cosa es hacerlo ¿no? hacerlo este, eh, y, y de esta manera no juntarse con personas que cometieron un genocidio que cometieron los delitos más graves que están condenados a prisión perpetua con condena firme que violaron mujeres de manera sistemática y que cometió el delito más grave que puede cometer una persona que es robarse un bebé Vamos ahora a Jujuy porque allí los docentes de nivel medio y superior iniciaron un paro de 48 horas por mejores salarios y contra el ajuste provincial y nacional Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro ¿Qué tal compañeros? Audiencia del Informativo Farco Muy buenos días Nuevamente los docentes con medidas de fuerza Esto ante... La falta de respuesta del gobierno, los bajos salarios y un nuevo impuesto que quiere aplicar el gobierno de Sadir Raúl Mamaní, secretario de Prensa, nos habla sobre este tema. La asamblea última ratificó el paro de 48 horas, ya que estamos en un plan de lucha que votamos en otras asambleas con respecto a un paro progresivo si no había respuesta de parte del gobierno. La única respuesta que recibimos de parte del de gobierno de Sadir fue amenazas de parte de la ministra diciendo que nos van a descontar los días de paro esto no es un capricho de nosotros sino que está a la vista de toda la situación que está pasando la clase trabajadora en general y en particular acá en Jujuy donde los salarios son cada vez más bajos a comparación de cómo viene eh, aumentando los precios aumentando los impuestos los alimentos, los, el transporte eh, el combustible y bueno y encima eh, el gobierno de la provincia de Jujuy nos impone un nuevo eh, impuesto un nuevo impuesto que es el GIRSU, que es, tiene que ver con la cuestión de, esto, de la recolección de basura y de, que no van a cobrar a través de, eh, de la boleta de la luz. No solamente es un pedido sino una exigencia al gobierno, es el que hace los docentes de nivel medio y un pedido a toda la ciudadanía para apoyar a los docentes por lo que ocurre también a nivel nacional. Eh, también exigimos que el gobierno... Haga una reapertura de las paritarias y que estas paritarias son reales, que sean reales, no como las que vienen pasando en todo este tiempo. Bueno, los invitamos a todos los colegas, bueno, a los que escuchen este, este informativo, de que sabemos que la lucha docente eh, no es solamente por una cuestión salarial, sino en defensa del sistema educativo, contra las políticas de ajuste que están aplicando el gobierno de Miley y el gobierno de la provincia. Como decimos siempre, si ganan los docentes, ganamos todos. Reportó desde la provincia de Jujuy, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Síguenos en Twitter, @farcoargentina. Vamos ahora a Mendoza porque en la acera ya son 500 las familias que participan de una feria creada hace 5 años. Nos informa nuestro compañero Ángel Basile desde Radio La Mosquitera. Buen día, compas del Informativo Farco. Nos acercamos a la Feria Popular Un Sol para Todos en el Departamento de Las Heras. Hablamos con Cristina Chávez, coordinadora. Nos contó que esta feria la integran más de 500 familias. 500 personas y familias. ¿Cuánto hace que, que existe esta feria? Más de 5 años. ¿Cómo es? Eh, porque trabajan de manera asamblearia ustedes. Sí. ¿Qué tal son las asambleas? Three cinco coordinadoras más que me ayudan uh -huh. porque como vos habrás visto esto es demasiada gente no podría sola. ¿Cuántas veces eh, se juntan? Eh? Una vez al mes y así lo acreditan y cuando hay problemas y si no nos informamos a medida porque tenemos un grupo para coordinar e informarles lo que va sucediendo festejamos el día del niño para las hijas de los feriantes se reúnen los juguetes con las mismas feriantes que vayan donando uh -huh. hemos hecho sorteos, cada una trae ha traído alimentos no perecederos entonces con esas mercaderías las vamos a dividir en bolsitas, se les está dando un número y se los vende a 200 pesos, con eso que recaudemos vamos a tener para leche, golosinas tortitas para darle a todos los chicos porque son muchas mucha gente. Muchas gracias un saludo desde Radio Comunitaria La Mosquitera en el Bermejo de Guaymallén, Mendoza La final del fútbol masculino ya tiene a los protagonistas en los Juegos Olímpicos. Serán España y Francia. Esto y más de lo que pasa en París 2024 en el informe de nuestro compañero Iván Alday. ¿Qué está pasando en París para la delegación argentina a esta hora del día? Arrancar por José María La Roca, que se ubicó vigésimo quinto en la final de salto individual de equitación, mejorando la última actuación que había tenido el equipo ecuestre en Beijing 2008, donde se habían ubicado trigésimos quintos. Magdalani y Bosco se ubican segundos a un día de la final de Medal Race, estarán en la final con representantes de Italia, Australia, Francia y Nueva Zelanda. La regata definitiva se corre este miércoles. Tras haber ganado su repechaje con una marca de 45.36, 36 el suipatense Elian resina irá por un pase a la final de los 400 metros llanos esta tarde desde las 14.35. Recambio generacional en Los Leones, el campeón olímpico Agustín Maciel y le puso fin a su carrera deportiva tras la actuación en Francia 2024. El fútbol olímpico en etapas de definiciones para el masculino, España venció a Marruecos 2 a 1 con goles de López y Sánchez sobre el final del encuentro, el conjunto marroquí se había puesto en ventaja con gol de Raimi, Egipto daba la sorpresa y le ganaba a Francia 1 a 0 en el complemento con gol de Saber, Francia dio vuelta el marcador en el alargue, goles de Mateta y Olise. En consecuencia, la degramación de partidos quedó de la siguiente manera. Por el tercer puesto, el jueves a las 12 de mediodía, irán Egipto y Marruecos y la final olímpica será en el Parque de los Príncipes del París saint Germain entre Francia y España este viernes a las 13 horas. En tanto, este mediodía argentino será de importancia para las expectativas de la Organización de los Juegos Sudamericanos 2026 que se llevarán a cabo en Rosario. Tras la confirmación que se pueda dar, En el edificio diplomático, Rosario ya sabe que tendrá el 80% de cobertura de deportes y el otro 20% se divide entre la capital y el estadio de Atlético de Rafaela, pensando en el 2026. Reporto para el informativo Farco, Iván Aldaí, Aire Libre, Radio Comunitaria. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar